Ahora, cierra los ojos y déjate llevar. Comienza. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. Aquí y ahora. Clásicos seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. <risa> 5 seleccionados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Espero que muy, pero muy bien. Nosotros contentos de estar aquí para compartir esta primera misión Después de mucho trabajo de preproducción, de elaboración, de todo lo que vas a escuchar a partir de ahora, este es el primer programa de Clásicos Seleccionados. Aquí, en La Idea de Conducción, te saluda Lucas Matías Paraira. Con muchos de los temas donde automáticamente los escuchás y te acordás de algún momento vivido. Con lo mejor de recorrido rock y pop de los 70, 80, 90 y también 2000. Gracias desde ya a todos los que hicieron posible este programa. A Claudia Morales y Giovanni Telles, las voces que identifican al programa. A todos los editores excelentes que también colaboraron de la mejor manera a Gustavo Hernández y Santiago Alonso, colegas que también son parte de este proyecto y que más adelante los vas a escuchar. Y por supuesto a todas las radios que confiaron en nosotros a vos, que a partir de ahora te sumás a esta propuesta ya podés empezar a poner me gusta a nuestra fanpage Clásicos Seleccionados y también seguirnos en Instagram puedes enviarnos tu whatsapp al 385-408-9977 prepárate porque en cada emisión compartir Tenemos tres temas de un mismo intérprete. Hoy, la reina del pop, Madonna. Todo esto y mucho más en Clásicos Seleccionados. clásico seleccionado clásicos seleccionados los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido la, la mejor, mejor música, música retro, retro que se, se identifica con vos clásico seleccionado Comenzamos con este tema del año 1984 Philip Bailey y Phil Collins Easy Blower, amante fácil Clásicos Seleccionados La música que te lleva Lo mejor del rock y pop de los 70, 80 y 90 suenan aquí Clásicos Seleccionados, Clásicos seleccionados. Vibra con Fox Te pasó lo mismo que a mí, qué tiempos aquellos, comienzo de la década de 90, tiempo de, de secundaria y tantas historias. Estamos escuchando un tema del año 1990 junto a este grupo que está vigente hasta hoy, tiene actividad hasta el presente. Estoy hablando de London Beat con He Estado Pensando en Ti. Clásicos Seleccionados Clásicos Seleccionados así de manera permanente saltamos de una década a otra. Por eso nos encontramos con este tema del año 1989. Un temazo, ya marcando tendencia a lo que sería la década del 90. Escuchamos una música junto a las Black Box. Right on time, viaje a tiempo. Clásicos seleccionados. La mejor selección de música de todos los tiempos. Clásicos seleccionados. Seleccionados A Ciclo 2020 Ahora Escuchamos Rescatados de los 90 Comunícate con nosotros Al 3854 089977 089977 be the day that they gonna throw it back to you by now you should have somehow realized what you got do i don't believe that anybody feels the way i do about you now back the waters on the street that the fire in your heart out i'm sure you've heard it all before but you never really had it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 A mediados de los 90 se escuchaba este tema en todos lados, ¿te acordás? Oasis con Wonderwall. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estás pasando vos? Espero que muy bien, te vamos a sorprender con todo lo que se viene. quédate porque vamos a escuchar el 3 por 1 de la diosa, la reina del pop, Madonna, que en un ratito va a estar aquí en Clásicos Seleccionados. Ahora nos encontramos con la banda australiana In Excess. Te necesito esta noche. Clásicos seleccionados. All you And give me more that you move as so raw I got to let you know I got to let you know So sad on the way And give me you know. you know. Estás escuchando Clásicos seleccionados Hit Radio 2020 Clásicos seleccionados Con Lucas Matías Pereira Seleccionados Datos y reseñas de la música Que hizo historia Qué tal oyentes de Clásicos Seleccionados. Mi nombre es Gustavo Hernández. Me pueden seguir en las redes sociales como Gustavo @gustavohc en Instagram y en Facebook me consiguen como Gustavo Voiceover. El dato de hoy en Clásicos Seleccionados es de una canción que a muchos nos encanta. Se trata de "Beat" It, de Michael Jackson. "Beat" It es una canción escrita e interpretada por el artista estadounidense Michael Jackson, quien se inspiró en una visita que hizo a una guardería en Trent Nueva Jersey cuenta con la composición original retocada de Eddie Van Helen y producida por Quincy Jones además con la coproducción del propio Jackson para su sexto álbum como solista Thriller de 1982 Beat It ganó dos premios Grammys en la categoría de grabación del año y mejor interpretación vocal de rock masculina la revista Rolling Stone la calificó en el puesto 337 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos Post. Recuerda seguirme a través de las redes sociales en Instagram como arroba Gustavo HC y en Facebook como Gustavo Voice Over. Es momento que escuches Beat It de Michael Jackson. Aplícate con nosotros al 3854089977. Clásicos seleccionados. Los clásicos de mi vida. Los clásicos de tu vida. Clásicos seleccionados, la mejor música retro que se identifica con vos. Si mal no recuerdo, todavía se bailaban lentos cuando se escuchaba este tema ya en la década del 90. Podés escribirme y contarme tu historia a través del 385-408-9977. Escuchamos al dúo sueco Rockset con Debió Haber Sido Amor. Clásicos seleccionados Solo tu música Las mejores canciones de los 70, 80, 90, 20 Solo música Este es un hit del año 1984. Escuchamos al cantante estadounidense Dan Harmon, que puedes encontrar más información de toda su discografía, todo eso y mucho más en www.danharmon.com. Ya sabes, puedo soñar contigo. Dan Harmon. de clásicos seleccionados recibimos a La Reina del Pop Madonna Tres canciones consecutivas de un mismo intérprete 3 por, por uno Y en Tres por uno escuchamos este tema del año 1984 como una virgen Madonna I dreamt of something Bonica, Madonna y otro clásico. Y ahora estamos cerrando este 3 por 1 con ella. Can't go It's true. Seleccionados. Clásicos seleccionados Música de colección Los clásicos de tu vida ahora nos remontamos al año 1985, año en que salió a la luz este éxito del dúo británico Tear for Fears. Todos quieren dominar el mundo. Clásicos seleccionados, la mejor selección de música de todos los tiempos. los clásicos seleccionados, clásicos en vivo. Y como si tú ahí, escuchemos a Elton John, Club al final de la calle. Okay. We're going to do a song now that was released as a single and it wasn't a big hit. It was a kind of a, a minor hit, but we've never played it, so we're going to sneak one in tonight. So it's hardly the hit, but who cares? Uh we have someone we play the song and it's Club at the end of the street. Estás escuchando Clásicos Seleccionados Clásicos Seleccionados Un lugar siempre a donde volver Simplemente Clásicos Un recorrido exclusivo Por las canciones que quedarán por siempre Dentro tuyo Seleccionados Solo tu música Las mejores canciones de los 70, 80, 90, 21 She's got it Yeah baby, it. Solo tu música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 de clásicos seleccionados recibimos a La Reina del Pop Madonna Tres canciones consecutivas de un mismo intérprete Tres, Tres por, uno. por uno Y en el 3 por uno escuchamos este tema del año 1984 como una virgen Madonna bye Y ahora estamos cerrando este 3 por 1 con ella. Tam goes bye bye so slowly, Seleccionados. Clásicos seleccionados Música de colección Los clásicos de tu vida